De 0 a 3 kilómetros, de 3 a 6, de 6 a 12, de 12 a 30 y de 30 en adelante. Las tarifas del transporte urbano aumentan en función de la distancia que el interno recorre. Con más o menos barquinazos, los cuerpos transportados confluyen en función de un recorrido común. Es así que el cuerpo que quiera ser trasladado hacia Berizo viajará en el 202 o en el 214. El cuerpo que quiera llegar a Villa Elisa tomará el 273 y así a distintos puntos del mapa con solo ingresar y acomodarse en ese pequeño universo ambulante con sus órbitas y sus leyes. Por favor, descienda por atrás. En caso de emergencia, use el martillo. Letreros, como ese que es el primero que uno ve, indique su destino al conductor. Dice la pequeña Calco como si eso fuera sencillo de decir y fuera aceptado a la fuerza como las nuevas tarifas. 10,25, 10,50, 10,75. Cada decimal entorpece la lengua. Cada nuevo aumento o ajuste trae el aprendizaje forzoso de una nueva frase sintética para decirle al chofer y para que digite un rumbo momentáneo. ¿Te pusiste a pensar hoy, martes 5 de junio? ¿Cuántos kilómetros llevas recorridos sin cambiar de ciudad en colectivos? ¿Cuántas canciones llevas escuchadas en cada porción de recorrido? ¿Cuántos billetes ofreciste y te fueron rechazados con cortesía para devolver el pago hecho con una sube ajena? Un recorrido. El que los deposite en cualquier punto del mapa urbano. Recorrer la distancia mínima necesaria para sentirse trasladado. Más no sea por el cambio móvil de escenarios. Aquí comienza Ojo de Buey. свет свет свет Hasta las 6 de la tarde estás escuchando Ojo de Wey. Ja, je is de way. Hablamos sobre la marcha. Se hace tarde para ver el atardecer, Maurito, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Matías? Se hace tarde para ver el atardecer. Sí, ya está poniendo. Dentro de un rato ya vamos a estar a las oscuras. Es nuevamente. verdad, los usos horarios van cambiando según la altura del año. Sí. Ahora hay una sola hora en el país. Exactamente. En algún momento había que un par. Un par. un par. Un par de horas. Pero bueno, a esta hora de la tarde, eh, movilizado el, el Olga Vázquez, aquí... La estructura que sostiene, eh, por lo menos ediliciamente podemos decir, sí, sí. A, a, a Radio Nauta FM 106.3, eh, la frecuencia por la que estamos transmitiendo, idas y venidas también, hablando sobre la marcha justamente, hablando sobre la que marcha, se dio sí. hoy eh, a partir del mediodía para bueno, reclamar que se solucione la cuestión esta de la expropiación definitiva de la Olga Vázquez, que tiene eh, justamente movilizados a un montón de personas en pos de lograr esto que hace meses vienen oh, acarreando ¿no? esta situación sí. medio inc inconclusa. Así que, bueno, ideas y venidas. Eh, también hablando un poco sobre eso y sobre la temperatura que bajó, bajó bastante comparativamente el martes pasado esperábamos el agua precisamente sí. estábamos con una temperatura de remera y buzo liviano sí. buzo de, de hilo hoy ya estamos más abrigados eh, es lo que corresponde por otra parte yo eh, soy más partidario de, del fresco las cosas como son exacto eh, escuchábamos recién a DigiDoo Agustín Pérez Serra Ajá. haciendo eh, de IPF, un, un tema del disco El jardín de, eh, donde todo es verdad. Creo que nunca fue presentado en vivo ese disco. El jardín donde todo es verdad, me, me gustó el título. Sí, Qué así se llama, sí. se llama el disco. Son eh, un, varias composiciones, creo que son 10. No, ahora me entró la duda, pero 10 composiciones eh, en la, entre las cuales está IPF, escrita justamente eh, gran parte de la canción eh, arriba de un colectivo. Tal cual la visión que planteaba la viñeta de editorial del día de la fecha. La viñeta que un poco se hacía eco también, estas palabras, de los sucesivos aumentos que no parecen tener, que están programados, pero nunca parecen tener, no están programados el, el, la detención. El tope, claro. claro sino ¿Hasta que cuándo son, van a aumentar? Claro, siempre son como sostenidos en el tiempo, en un año, pero bueno, no se sabe cuándo van a frenar y en este caso esos decimales que van, van subiendo en una tarifa de colectivo y uno ya ve en el visor de, de la sube como sumas impredecibles. ¿Y ejemplo? cómo enflaquece el saldo restante? Cómo enflaquece el saldo restante que no aumenta, por otro lado, porque no aumenta la diferencia negativa que uno es. puede tener matemáticamente hablando pero que repercute en que uno... Eh, recurra a pedir prestado. Claro. O, bueno, tenga que bajarse el colectivo. Depende también de la, de la amabilidad o no del chofer y de también de, no solamente amabilidad, sino también la, las consecuencias que pueda tener porque también le puede incurrir en un una, una percibimiento claro. por parte del inspector, digamos. Sí, es cierto. es cierto. Muchos escudan diciendo que hay cámaras y todo desde arriba del colectivo que están vigilanteando, digamos. Sí. Online. Online. Sí. Así que bueno, cuestiones, visiones a propósito de IPF, de esta canción Y de una inspiración que surgió a partir de un viaje en colectivo En Gonet dijimos sí. Así que seguramente un viaje largo Si era desde aquí, desde La Plata Un, un trecho de, para pensar, para componer algunos versos Hasta las 6 de la tarde, estamos en el 106.3, pueden comunicarse al 451-6917 o por whatsapp al 221-670-5190. Adelantamos, esto que a veces nos olvidamos de decir, las vías de comunicación, porque hoy tenemos para sortear dos entradas, ya que eh, la semana dos. pasada le dimos eh, la buena suerte, podemos decir, podemos eh, endilgarnos esa... Esa cuestión? Le dimos un, un efluvio, podemos decir, una corriente favorable. A 34 puñaladas verdad, que ganó el, el Gardel, el premio Gardel. Así es, así es. Un premio que para las agrupaciones de escenas emergentes, como se denomina la del tango nuevo, la del tango del siglo XXI, o la música rioplatense, es importante porque otorga visibilidad. Mm. Visibilidad para eh, mucha gente que no conoce. Es verdad, es verdad. Ha ganado por las, las historias del humo. Historias del humo. Historias del humo, un disco del año 2017, Pues los premios suelen conceder un año... Año vencido. Digamos. Año vencido, claro. Así que hubo un dilema siempre en torno a los premios y siempre se premia lo mismo. También leía por ahí una columna de, de Fabregat, el sí. periodista que es parte de la votación de los Gardel y cómo también se va recortando de tantas... Eh, nominaciones que hace o elecciones, como se va recortando haciendo un cuello de botella, y por eso terminan siempre un poco eh, premiando a los mismos, digamos, siempre hay como voces nuevas, por así decirlo, y en este caso lo de lo de 34 puñaladas ha sido saludable. En claro, este, caso, este viernes vienen a tocar a la ciudad de La verdad. Plata, junto a, a, al Cuarteto Buonavena. Al Cuarteto Buonavena. Allí sí. en la estación provincial, y tenemos dos entradas, gentileza de bueno, 34 puñaladas que una forma de agradecimiento, supongo, a la fuerza que le dimos para ganar el premio, y de Nacho Villabona por el ciclo Mistongo. Eh, la nota esa que vos mencionás de Eduardo Fabregat nombra a un disco, Labios del Río, de Acorazado, de Acorazado Potemkin, sí, sí. que tocan también el viernes en Pura Vida, eh, junto, Butarda, a las bodas químicas. junto a las bodas químicas. así es sí. sí, sí, hablaba de que él lo consideraba como el mejor disco de, del año y como, bueno, dentro de las elecciones, como que de, de, de parte del jurado, de la organización, ya estableció un recorte, digamos, y bueno, y así fue premiado como saludando toda distinción a Charlie García, es un maestro, pero uno se preguntaba por qué 20 años después vuelve a ser, no ha pasado nada, digamos, en la escena, así que bueno, interesantes planteos que se dan, sí. y así todo, bueno, hay ternas donde aparecen algunas... Pasa que no son quizás las más ocupadas por fuera de la transmisión, digamos. Un, una, una música que participó también en una, en una terna me contó que la ceremonia de los Gardel incluyó dos ceremonias en dos, sí. Dos, sí. Una para les rascas, digamos que participan en categorías menores, como por ejemplo esta música que estaba ternada en el, por el disco de la burrita cumbión, mm. en, el, en la nueva escena, digamos, de, de la cumbia. Eh, y ponele que la ceremonia para, para ellos arrancó a las 5 de la tarde y a las 8 ya medio los echaban flip para que entre, para digamos, que la otra parte, el mainstream claro. de, la, de la ceremonia. Así es, así es. Así que, bueno, saludamos. A, a 34 puñaladas. Así que tienen un gardel a su haber y seguramente va a ser bien aprovechado también claro. para, para su trayectoria. Bueno, y si le quedan. Les genera curiosidad que hacen 34 puñaladas y el cuarteto Bonavena. Aquí tenemos dos entradas para, para regalar. Así es. Así que repetimos: 451 69 17. También 221-670-5190 el WhatsApp. Saludamos a, a Tamara, que hoy tuvo también la, el, el vértigo, no solamente de dar eh, aire a horario, sino también de, de correr. De bien, correr, sí, subir bien. escaleras, abrir puertas. Es una operación aeróbica, por Exactamente. Sí. Vamos, Vamos. A, a escuchar una canción y seguimos adelante con Ojo de Boy. Comunicate al 451-6917, Ojo de Güey, en Radionauta. Muchas gracias por estar. Este es el inicio de una obra. Hasta las 6 de la tarde estás escuchando Ojo de Wey. Libros, música, teatro, cine. transitando un nuevo ojo de buey por el aire de Radionauta 106.3 hasta las 18 horas, pasaron 25 minutos de las 5 Y estamos ahora por ir adelantando. Les recordamos que, a propósito de las fechas que se vienen, sí. 34 puñaladas, el próximo viernes hay algunas entradas, dos entradas. Dos. Se pueden comunicar aquí al aire de Radionauta al 451 69 17, vía telefónica. Y también una fecha que va a tener lugar el día jueves, es decir, un día antes de lo que es 34 puñaladas, tiene que ver con el ciclo Piano Nobile. Que se viene desarrollando allí en Casa Pesi, en Calle 53 entre 5 y 6, la Fundación CePa va a presentarte Federico Arresegor junto a Silvia Gómez este jueves a partir de las 21 horas puntual. Sí, puntual. Así que es el momento ahora podemos tenemos la oportunidad de dialogar con Silvia Gómez que es una de las participantes de esta fecha, una de las protagonistas podemos decir. Hola Silvia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Acá con Mauro te te, te saludamos y bueno conversando, haciendo quizás algún spoiler de, de la fecha y el concierto de de este jueves. ¿Cómo andas vos? Muy bien, muy bien, muy contenta con esta fecha que se viene. Este, la verdad que bueno eh, va a ser todo muy placentero porque Federico con Federico nos conocemos de hace muchos años y venimos este, cada uno haciendo su, su camino con la música y poder juntarnos en una fecha a jugar un poco cada uno con su instrumento este, y poder este, unirnos en, esa, en ese juego, eh, creo que va a ser muy placentero. Sobre todo, primero que nada, para nosotros y espero que para la gente también. Federico Arcegor formó parte de los músicos que te acompañaron en algún momento, ¿no, Silvia? Mira, eventualmente, porque en realidad nunca fue, eh, fue, digamos, uno de los integrantes así estables sí ha participado de muchas fechas con nosotros, con mis hermanos y con mi formación, este, con mi banda, eh, uh -huh. como músico invitado, porque bueno, realmente él es un pianista de excepción, digamos que se sale del, del común de los pianistas, ¿no? Es un, un músico de excepción, así que este, siempre fue un placer tenerlo como invitado y en esta ocasión poder, como te digo, transitar la música y compartir con él eh, algún momento de juego, este, la verdad que es muy, es muy lindo, y muy alentador y muy, y muy prometedor En la Facultad de, de Bellas Artes, Federico se encarga un poco de la investigación además del de campo de la música popular a vos te toca estar un poco más en el terreno, ¿no Silvia? Bueno, yo vengo de la música popular de la música de rey folclórica, mis padres mis tíos han sido folcloristas de toda su vida y bueno, vengo transitando esa niñez y esa Y, esa, y ese empaparme de esa, de esa música, ¿no?, de la música nuestra, del folclore de esos años, de los años 70, sería, de los años este, 60 y pico, 70, que, este, bueno, fue el esplendor, de alguna manera, este, del folclore nuestro, ¿no?, de nuestro país. Y, bueno, en este caso, mis padres y mis tíos de Santiago del Estero tenían toda una... una una trayectoria como, como músicos y como cultores de la música folclórica de ese momento y bueno, la verdad que uno, uno creció escuchando todo eso y, y creo que se hizo, se hizo carne también, no de en, alguna manera En tu, tu recorrido y bueno, actualmente luego de tres discos editados hace poco, a mitad de, del mes de mayo, te tocó participar del festival de folclore que se realizó en Citibel ahí estuviste audicionando, ¿no?, propuestas folclóricas nuevas, ¿qué escuchaste en esos días? Eh, sí, la verdad que fue la verdad que un honor ser parte del jurado, de, de la parte folclórica, De bueno, fue el Festival de Folclore, ¿no?, este, pero la parte de folclore cantado, digamos, uh -huh. porque había una parte que era de danzas, este, fue un honor estar ahí y ser parte, digo, porque en algún momento uno fue participante de un, de un concurso, y en este caso del festival, yo en el festival participé en el 2001, uh -huh. vaya año también, ¿no? Sí. Este, y ahí, bueno, tuve la suerte de salir eh, primer, primer premio como solista femenina de folclore, así que en esta instancia y, a, y al paso del tiempo este, poder ser parte de ese otro lugar, fue muy placentero escuchar las nuevas propuestas, escuchar la gente joven que viene que viene despuntando su y buscando su lugar no su su y haciendo su búsqueda dentro del del de la música popular de raíz folclórica así que la verdad fue muy lindo este ser parte y fue grato escuchar las nuevas propuestas encontraste algún carácter común a quien, a las personas que participaban de de, de ese de esa instancia eh, mira yo creo que las búsquedas siempre son eh, tan personales y, y en eso la verdad que eh, un aplauso a eso, ¿no? Porque eh, creo que es genuino cuando uno se mira un poco hacia adentro y puede desde ese adentro expresar lo que siente. Este, y creo que en ese sentido eh, no hubo tantos, tantas similitudes con otros exponentes actuales, este, y eso eh, habla muy bien de la gente joven que está que está queriendo encontrar su, su espacio y su lugar. Un festival de folclore que volvió después de, de unos años y parece que eh, bueno, quedó, volvió para, para quedarse. Quizás, quien dice, Silvia, que el año próximo te encuentre presentando tu próxima producción discográfica después de Andar. ¿Qué es lo que, ¿En qué estás trabajando? Bueno, estoy trabajando, estamos trabajando, mejor dicho, con todo un grupo de músicos que me acompañan en un disco que ya está casi, casi terminado. Este, que es, eh, pretende hacer un homenaje a la obra de Fortunato Juárez, tío abuelo de, de, de los Gómez, uh -huh. este, tío directo de mi papá y tío abuelo nuestro. Eh, bueno, y él fue un autor y compositor muy, muy importante de la provincia y del país. Y, bueno, la intención es revalorizar un poco esa obra. Este, y eso es lo que va a ser parte de... Va a ser el cuarto disco. Este, así que estamos con esa... ...con esa cuestión muy, eh, muy contentos... ...muy felices de lo que vamos logrando... Este, ...en cuanto al audio... ...bueno, falta ahora toda la parte... ...la segunda parte de un disco... ...que es la parte de hacerlo físico... Uh -huh. este, ...que es otro gran camino... Este, ...carísimo camino... <risa> ...pero bueno, necesario... ...porque hablábamos con Federico... ...justamente de eso... ...de que hoy en día... ...el disco físico si bien está en... ...total retroceso, ¿no? ...porque la vía digital y la vía audiovisual es la que, más, la que más está ganando terreno. El disco físico tiene su, su encanto, y creo que a la hora de difundir un disco, eh, para, ya sea para los medios de comunicación, radios, este, diarios y periodistas del espectáculo, me parece que el disco físico es, es, es lo que termina siendo la buena carta de presentación, más allá de que decíamos con Fede que es una carta de presentación muy, muy cara. Exactamente. Pero, pero bueno, por ahora necesaria. El próximo jueves, entonces, pasado mañana, a las 21 horas, eh, están convocados ahí para eh, el auditorio de la Fundación CEPA en 53 entre 5 y 6, un concierto, piano y voz. Es, eh, el juego, como vos decías, Silvia, los les hará lugar ahí eh, en la casa, casa Pesi. Nos vamos a despedir, Silvia, escuchando una canción que te pertenece, porque hasta lo que uno por ahí conoce de, de tu obra y repertorio, digamos, en realidad tu repertorio te tiene más del lado de, de la interpretación. Ajá. En esta cuestión que vos decías de lo audiovisual, eh, vimos, se puede ver ahí en, en YouTube, si uno pone Silvia Gómez, aparecen ahí una serie de, de, de videos con... Sí, Tocando eh, en vivo algunas composiciones Entre ellas Tu jazmín, que es un, una Canción que te pertenece en, en, en letra, tiene arreglos De Bernardo Bogliano, el guitarrista que te acompaña También hace un par de años ¿Cómo te encuentra a vos ese lugar De, de la composición? Porque es Un, es un, una, un carácter que cuando hablamos con intérpretes siempre sospechamos que tienen alguna composición propia guardada en algún cajón de una mesa de luz eh, hasta que bueno, tienen, ven la luz. En tu caso, ¿cómo fue que te decidiste? ¿Hace mucho que compusiste esta, eh, tu jazmín? Eh, bueno, mira, este tema, la verdad que uno desde el lugar de intérprete, yo por lo menos me siento muy pequeña como autora y compositora. Este, me siento como que hay tanto, tanto gran autor, tanto poeta, tanto compositor, tan grande que este, cuando aparece algo propio, este, uno siempre lo subestima tanto. Pero esto me parece que tiene más allá de su valor auto, de, de, de, de, de poesía o, o, o en cuanto a una composición, tiene un valor más que nada familiar. Habla un poco de, de, de nuestra vida, de la vida de mi familia, el crecimiento de mi familia, de mi casa... ...yo cuando vine a vivir a la casa que actualmente vivo... ...estaba embarazada de mi segunda hija... ...mi única hija mujer y, y, y yo tengo dos hijos... ...Nicolás y Julieta... ...y, este, y cuando vine a vivir a esta casa... Eh, ...estaba embarazada de ella... ...y bueno, al poquito tiempo que nació... ...y, y queriendo poner linda nuestra casa... ...nuestra nueva casa... Este, ...el fondo, ese parque que tengo, que, que lo amo... Este, compramos ahí una plantita de jazmín, que hoy es un arbusto que es mucho más alto que yo. Sí. Este, y que, bueno, eh, ella a medida que fue creciendo, íbamos al jazmín, cortábamos las flores, y para ella era toda una, para las dos, era toda una ceremonia y una y un lindo momento. Y ella creció diciendo que es, ese jazmín es de ella. Entonces, bueno, hoy a la distancia, que ella ya ten, tiene su familia y vive por otro lado, Este, viene los domingos y vamos a visitar su jazmín Y este, bueno, es toda una, toda una cuestión de, de, de, de, de diálogo y de simbolismo ahí de, de crecimiento Y de que hoy en lo cotidiano estoy yo sola con la planta Pero los domingos viene su dueña Y hablamos de su planta y la vamos a ver Y la, y la, y la seguimos idolatrando Silvia, nos encontraremos entonces el próximo jueves 7 de junio Ahí en 53, entre 5 y 6, para escuchar eh, tus canciones o algunas interpretaciones junto a Federico Arceigor. Ha sido un gusto, nos encontraremos la próxima. Bueno, enorme para vos y para toda la audiencia, muchas gracias y ojalá que nos encontremos el jueves, que la gente se acerque, que lo vamos a pasar bien seguramente. Planta chiquitita con la pasión del comienzo. Un decir de juego diario, de niñez, de complicidad. Ma, ¿esta planta es mía? Sí, mi amor, esta planta es tuya. Ese fue el principio. mado el aire está tus pasos los míos aroma de historia creciendo así las flores Jasmín. El tiempo pasó, la infancia acabó. Hoy, ella y yo, jasmine, y tu amor. Es y mi canción Perfuman mis tardes Respiro tu aire Para vivir de abrazos, hijas mías, el tiempo pasó, la infancia acabó, hoy ella y yo jazmines y tu amor estamos en la web radionauta.com.ar talleres en el Olga Vázquez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 desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta 106.3 Mándanos un WhatsApp al 221 670 5190 670 5190, 670 -5190. media hora aquí en Ojo de Buey, transmitiendo hasta las 6 de la tarde en Rayonauta FM 106.3. Y bueno, tenemos... Eh, hay una trifecta que habíamos conversado Mauro y con incluso Nacho Villabona sí. este fin de semana. Eh, tres eventos que nos tienen ahí, eh, nos llamaron la atención y le dedicamos un espacio aquí en, en Ojo de Buey uno de ellos, el que completa esta trifecta es la presentación del disco de Margarita Metralleta el sábado 9 de junio recordemos el jueves en orden trifecta derecha sí. dirían los, los burreros el jueves Piano Nobile allí en la fundación CEPA calle 53 el viernes 34 puñaladas en estación provincial hay entradas para todo aquel interesado que quiera comunicarse a Radionauta Y el día sábado hablamos de Margarita Metralleta, también en Estación Provincial, sí. a las 21 horas. Sí, y estamos aquí, invitamos, para conversar, no telefónicamente, sino presencialmente. Como para mirarnos ahí, y vernos las caras y qué sé yo, a José el el guitarrista, el vocalista y compositor de las canciones de Margarita Metralleta que se presentan en este tercer disco de la banda titulado Efectividad Pura Musical. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, muy bien acá esperando el día, tratando de no gastar energía, de administrar la energía, porque, bueno, aparte son temas bastante, de bastante voltaje, así que a mí estoy procurando que me alcance la voz para todo el concierto y bueno practicando y estando tranquilo el frío en estos casos condiciona un poco y o no? un poco sí pero este no vamos a ver, hay que abrigar no salgo casi de noche y me cuido está bien, está bien. algunas técnicas en particular así... sí yo hace poco sí, ya que estamos en tema si les interesa hace pero cuestión menos de un mes me di cuenta que me fatigaba también las cuerdas cuando no estoy cantando. Ajá. Cuando estoy tocando, que vienen esos temas, como digo, de mucho voltaje, eh, respiro, eh, respiro mal y ahí también me fatigo las cuerdas. Así que ahora estoy ensayando, tratar de hacer las respiraciones más, más largas. Este, y Y bueno, eso, ¿viste? Esto es todo es un aprendizaje, no un se aprendizaje, termina más. Sí, un conocimiento, sí, claro. uno hace para respirar es todo porque uno, en el caso de los, que can, los cantantes, sí. no solamente es el hecho de cantar y usar la voz cuando están cantando, sino también en, en el después, digamos, o en, o en el silencio, claro, saber en el, en el, respirar. Sí, sí, sí, en el silencio también me di cuenta que, que fatigaba las cuerdas. Ay. Entonces, bueno, sí, esto es todo un trabajo, me cuesta bastante. Pero... Recién lo desayunaba a Mauro de que la banda Margarita Metralleta ensayaba en la zona donde aquí Mauro reside, Meridiano V, Plaza Sarmiento, un, sí. un point que nosotros dos eh, curtíamos en algún, en algún momento ah. eh, y que también curtió Margarita Metralleta sí, hasta que cambió la, la... Como 5 o 6 años ensayamos ahí. Y ahora, bueno, nos mudamos al hipódromo. Al hipódromo, y recién hablábamos de las, de las trifectas. Un Trifete poco. Imper imperfecta. Lo, los, los márgenes de esta ciudad de La Plata, donde parece que es la fuente eh, de inspiración para las canciones. Que forman parte, digamos, de la obra musical de, de, de Margarita Metralleta. Los, los márgenes de sí que, que, que. Los márgenes que, de la ciudad. De la ciudad. El sur, un poco más para aquel para lado Puede de la Puede ser, viste, eso es, es muy eh, subjetivo. Yo no, no, no sé bien. Supongo que la ciudad y el lugar donde el artista este, vive tiene que influir ¿no? en las cosas que hace, seguro. Pero yo no me doy cuenta directamente en qué. Digo por eh, los personajes. Por los personajes. Los ah. personajes eh, que uno, cuando bueno, escucha estas canciones de alto voltaje, sí. no, son, no es solamente el alto voltaje, de, de, de la música, eso, esos ritmos bien, bien arriba, el puro rock and roll, el esencialmente rock and roll que describen ustedes sí. en, la, en, digamos, en la reseña del disco, sí. sino también el, el alto voltaje de los personajes y las relaciones interpersonales, podemos decir, Ajá. que establecen entre ellos y con su propio medio. Sí, son, son marginales, este, sí, hablan de marginales las canciones, pero no sé si de, de, de tipo necesariamente... Excluido del sistema, no sé si que viven en, en las orillas de la ciudad. Este, algunos algunos per de personajes de las canciones sí, pero otros, por ejemplo, Néstor, que es un Ajá. tema de, del disco, eh, no necesariamente hay que situarlo ahí, este, es otra o, marginal de otro tipo, ¿no? Sí, no, claro, porque la marginalidad, digamos, claro. no solamente la, la, la constituye la, da... en la condición claro, socioeconómica, claro, claro, claro. sino también la, la condición de salud mental, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, o elección. Puede, puede ser este, es tener una... Un retobado por moto propio. Claro, sí, sí. sí. De, bueno, en cierta forma los artistas son eso, ¿no? O sea... Este, el rock es insolente, o sea, busca mojar la oreja, no, no este, caer simpático, ¿no? Así que efectividad pura musical se presenta este sábado 9 de junio a las 9 de la noche ahí en 17 y 71 zona, como decía recién, de la ex sale ensayo de, de la banda. De la banda y a propósito de efectividad pura musical, el, sí. el disco en el diseño se ve la imagen de un laboratorio. Sí. Es un poco, quería preguntarte, ¿cómo sí. se hace? A, uno piensa en, en la mezcla o en la búsqueda de elementos que se, que se, que mm. se fusionan, digamos. Sí. ¿cómo sería el concepto aplicado a lo, al disco o a lo que ustedes? Bueno, hacen? La, la música en realidad, no el, el artista no se parece mucho al, al científico, o sea, el artista claro. es más del pensamiento mágico que el, sí. que el científico, pero está lo, lo del científico es esa la metáfora de la persona que está buscando algo, este y el niño por lo lúdico, por la mm. música, ¿no? Y el mm. tipo es como que ¡pum! hace un gesto el chico como que le Cayó la, la ficha de algo, como que se le encendió y descubrió la, la fórmula. La fórmula claro. Y aparte, bueno, hay una de, la, una de las canciones, Néstor casualmente, por ejemplo, dice: Cam camina en la pieza y parece muy ocupado. Sabrá Dios qué es lo que nuestro hermano está siempre tramando. Néstor burla satélites y puertas pentágono, Néstor tiene la bomba. Bueno, un poco eso también influyó en la tapa. Es la... Esa estrofa en particular. La búsqueda, digamos, pero en torno, sí, como decías, fórmulas, pero es como algo... Claro, alguien, química, un tipo digamos, que está en la algo. pieza, sí, viste, sí, y un, está y dice ¿qué le pasa un, a este? Si vos lo, lo pudieras observar dando vueltas, encontrando, pim, sí, pam, sí, sí. se parece un poco al trabajo de un científico. Claro, porque uno sí, comparativamente, quizás piensa en el científico más como un o alguien, un laboratorio, un, un sitio cerrado, por claro, así decirlo, sí. lleno de objetos de cristal, sí. de vidrio, como mm, muy cuidadoso, sí. y lo que recién hablamos de personajes más o que uno puede ver en, en la calle, más artistas más desatados sí, o más... Sí, sí, sí, sí en realidad no se parece mucho a un científico, ¿no? sábado hablaba mucho de la cuestión de la diferencia entre, entre el arte y la ciencia. Claro, ¿no? más, más pasional y, y, y encontrar algo más racional, más sí. científico. Pero pues, es interesante el, el concepto también de efectividad pura musical. Claro, a el, el del... título también tiene sí, un poco sí, que sí. ver con, con la tapa. Mm. Estamos hablando con José Aguirre Que forma parte de Margarita Mentralleta, Junto a Juan Cruz Lorenzo En teclados y saxo Salvador Rodablas en bajo y voz Y Emilio Pascolini en batería Quienes estuvieron personajes También que estuvieron dando vueltas no, no. Aquí en el Olga y, y en Radio Nauta Ellos son los que Aportan el, eh, La música A las canciones que vendrían a ser una, un, Como el sistema nervioso central de Margarita Metralleta eh, ¿Se llega rápido a un acuerdo A la hora de, de Orquestar esas canciones? Porque bueno, las canciones, imagino que vos llegás Con la melodía sí. o por lo menos con el poema mm. Y bueno, en ese también Laboratorio que debe ser la sala de ensayo sí. eh, Acuerdos Y discusiones también conviven Hasta dar forma ¿no? a las canciones que, que hoy podemos escuchar ¿Pero disfrutan ahí también de ese proceso? Tiene partes placenteras y tiene partes amargas, o sea, este, pero bueno, está en la cuestión de dejar el, el ego de lado y decir, bueno, ¿qué quiero yo? ¿Que mi idea se lleve a cabo porque sí? ¿O somos, estamos, todos trabajamos para que la canción salga bien y salgamos ganando todo? Entonces, bueno, es todo un, todo un trabajo. Por lo general, eh, a nadie le gusta que le digan, mira, esto que estás haciendo no, no me gusta. Siempre trae problemas y está el que sigue este, en el viaje tanto tiempo porque un poco deja el ego de lado y, y bueno, y así siempre salen, salen ganando. Yo solo no lo podría hacer, este, podría ponerme con la computadora y hacer una batería, un bajo, un teclado, pero no estoy convencido que no sería tan bueno como, como con los muchachos. Más que bueno, nosotros en nuestro caso que hace 12 años que somos los mismos, bueno, ya eso ya indica algo, ¿no? Y en... Que nos hayamos soportado entre todos tanto tiempo es un, un milagro. Y Pero te... bueno, por, porque no nos faltó la música y un poco porque, bueno, mal o bien, ese trabajo de, de dejar el ego de lado, de alguna forma lo hicimos. Aunque no, no es una batalla ganada. ¿no? Y al pensar que este es su tercer disco y sí. ustedes están presentando el primero. Eh, Chucho, como más oscuro, sí. Margarita, ahora son más luminoso sí. Encuentran también, pasaron 12 años para la vida de cada uno de ustedes. Sí. ¿Cómo fueron esos, a través de los discos, cada uno de sus momentos? Si, ¿Cómo es plasmarlo, digamos, en un disco? Si encuentran que la realización de este último, por ejemplo, eh, les costó más o lo hacen eh, comparativamente con sus vidas, digamos. ¿Fue como un.? Correlato, por así sí. decirlo. Las canciones, o... este, algunas, ponele esta también, Néstor, es más vieja que. es de las más viejas del... de, de todo el repertorio. Tienen, se, se fueron compuestas casi en paralelo las de los tres discos. Ah, bien. Eh, al hacer. nos dimos cuenta que teníamos tres conceptos diferentes y así lo, los, los agrupamos. ¿no? Sí. Y bueno, y difícil sí, siempre es. Este, está la, la, la obsesión de querer. Llegar este lo más cerca a lo que uno siente que, que tendría que ser. Pero bueno, como, como se ha dicho mucho, viste, no, no las cosas no se terminan, sino las abandonás, llega un momento sí, que sí, decís, que, bueno, las sí. dejamos acá sí. y tenés que confiar. Creo, cuando vos sabés que hiciste lo que, lo que pudiste, bueno, sí. ahí ya, ya está, viste, que sea lo que Dios quiere. Aparte siempre va a haber otro disco, uno piensa que va. Y no sé, ¿no? eso es muy difícil. Sí, sí. Yo ahora sí, vamos a hacer un cuarto. Pero nunca, nunca se sabe, es muy difícil. aparte más a... Primero es difícil tener la suerte. A mí cada vez que hago una canción es la, la, lo mejor que me puede pasar. Y no soy muy prolífico. Este, y para que llevar y materializarla en un disco tengo que estar convencido de que es realmente bueno, tengo que tener una certeza. Así que por ese lado ya es difícil. Y a eso agregale que tenemos que seguir los cuatro juntos, sí, eh, sí, tener sí. el tiempo para... Para ensayar, el dinero, en fin, es, es complicado. Sí, Pero bueno, cuando es lo que amás hacer, sí. le, le buscás la vuelta. Yo lo haría abajo del agua, creo, si, si no quedara otra. Pero bueno, ojalá podamos seguir, yo creo que sí. Sí, precisamente con Silvia Gómez hablábamos de lo costoso que es la, la realización de sí, un disco. Un, sí. Aparte, sumándole a los costos de... La parte física, parte, también la parte creativa, sí. pero ya el hecho de físicamente y, la, y lo que es plasmarlo es algo costoso sí, económicamente, sí. así sí. que es también un, un largo Nosotros recorrido. tenemos la suerte que Emilio, el baterista, graba. Así que ah. él hizo gran parte, graba, mezcla y ma masteriza. Los dos últimos también los masterizó él. Y bueno, estamos contentos con cómo queda, así que él hace todo eso que bueno, tener un jugador que se encargue de eso en la banda es un golazo, ¿no? Con, con este dato que las canciones eh, estuvieron desde siempre, las que componen sí. los tres discos eh, pensaba en si eh, la paciencia es una cualidad que los asiste porque imagino que mm. sí. en, la o sea, en, en principio con digamos, el corpus, todo ahí mm. eh, y reconociendo los tres, eh, los tres conceptos, digamos sí. Sin embargo, pasaron tres años desde, en cada como desde 2012 al 2015, y primero, 2015 al 2018. Sí, es un trabajo ¿no? de, de, de paciencia, imagino. Sí, siempre nos hemos desenvuelto como veteranos en ese sentido, siempre, de tener la, la conciencia de que una vez que sale la luz no lo podés corregir. Este, y... Y bueno, sí, siempre nos hemos... Estoy buscando la palabra más que paciencia, no, no me viene el término a la cabeza, pero sí, nos hemos manejado con bastante veteranía en ese sentido. De esperar los tiempos, no, no, no, no apresurarse, ¿viste? Siempre está, aparte que querés hacerlo, querés salir, y parar y decir, bueno, no, no es momento. Sacarte una canción que está buenísima, pero hay algo que no, y bueno, va, sí, sí. se saca y así. La prudencia. Pruden prudencia no es, sí, pero no, ser, ¿no? no es ese término ¿No? que estaba buscando, es una palabra muy fácil, ¿eh? pero no me viene a la cabeza. Porque uno por ahí cuando tiene ideas, un grupo de ideas, eh, como que se sale de la vaina, digamos, claro, por claro, sí, llevarlas sí, por, por mostrarla. Claro. Y a veces es bueno parar y ver un poco con, con, con cómo sentir, digo, con sí. sangre fría, sí. y porque, porque a, aparte fortalece más la, la misma idea, digamos. Sí. Así que, ¿podemos escuchar algo de Margarita Metralleta? El próximo sábado 9 de junio se presentará Efectividad Pura Musical, disco que se puede ir escuchando en margaritamentralleta.bandcamp.com Ahí están los tres discos. Eh, y de Efectividad Pura Musical escucharemos el tema número 10, que se llama Muchachitos, sí. en el que bueno, habla un poco de esta cuestión de lo que le pasa a la ciudad, de los personajes... Que, que transitan sí. en la ciudad, no solo en los márgenes de la ciudad, mm. sino en los márgenes de todo. Sí. ¿no? De... sí, y de cómo llega un evento tal, una pelea o lo que sea, cómo llega a la televisión y a los demás. ¿no? Habla de la televisión también esa canción. Así que te agradecemos, José, haber compartido bueno, este no, instante fugaz. Bueno, no, agradecido yo, muchas gracias. Vamos a escuchar muchachitos de efectividad pura musical.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 ventilar, para observar, para liberar tensiones, ojo de huevo. Martes de 17-18 en Radio Nauta. Siempre vive lejos, no es casualidad Nunca vi de lejos la fragilidad Siempre Y así vamos dejando atrás una nueva entrega de Ojo de Buey, la tercera. Matías, tenemos entradas para 34 puñaladas sí. que se fueron. Lucrecia, atención, Lucrecia que se comunicó y Martín tienen que presentarse eh, con algunas indicaciones que le daremos por mensaje privado en 17 y 71 allí para escuchar los conciertos de 34 puñaladas y el Cuarteto Bonavena. Perfecto, estuvo Tamara Camparo en los controles técnicos. Nosotros los dejamos con a la vuelta Exactamente. de 18 a 19 horas Radio Nauta. Nosotros nos encontramos el próximo martes a las 17 horas, Matías. Hasta entonces. Hasta entonces. Hasta entonces.